Te queremos contar que esta semana que pasó se pudo ver en el Teatro Español un estreno. Eh, la obra se llama De quién es el mar. Funciones agotadas hubo ese día del estreno y se va a seguir con las funciones. Esta, esta obra es un proyecto de los seleccionados ...del programa nacional TNC Produce en el País... ...impulsado por el Teatro Nacional Cervantes. ¿De quién es el mar? Estamos hablando de esa obra... ...dirigida por Astrid Urban... ...a quien tenemos en línea telefónica... ...y vamos a estar conversando con ella. Buenas tardes, Astrid, ¿cómo estás? Hola, Mari, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias a vos por contarnos un poquito. Te cuento que tengo a mi lado a mi compañera Anabella, que ella es muy reacia a tomar el micrófono. Pero en este no. caso, él prácticamente la obligué porque ella tuvo la suerte de poder ver la obra el día del estreno. Así que también está aquí Anabella escuchándote. Buenas tardes. Me alegro tardes. mucho, qué bueno. Buenas Hola, tardes, Ana. Buenas tardes. Contanos un poco, Astrid, esto yo decía que es un, uno de los proyectos del Teatro Nacional Cervantes, que fue seleccionado. ¿Cómo, ¿Cómo se produce esa selección? ¿Cómo se se hace todo eso para para participar de estos proyectos del Teatro Nacional Cervantes? Bueno, por empezar, contarles de que somos un equipo gigante de personas sí, sí, trabajando sí, sí, en sí. el proyecto. Sí, sí, eh, sí. El texto es un texto de Carola Dinardo, que... Uh -huh. Y bueno, en escena está actuando Bárbara Maldonado y con música en vivo Majo Leiva. Eh, después la asistente de dirección es Carolina Vergara. La productora es Sol Riscosa. Eh, el diseño de luces, escenografía y vestuario es de Agustina Blanc. Después tenemos eh, la coreografía de Nala, que que bueno que es, es nuestra coreógrafa. Digamos que somos un montón de, de un, personas trabajando. Un equipazo eh, trabajando, de un equipazo. todas, sí, de todas, me, eh, muchachas conocidas. Sí, sí y sí, todas cual. todas mujeres además, qué maravilla, mujeres, ah, maravilloso, sí. maravillosa, Sí, y bueno, y en el, el proceso fue un poco así, nosotras teníamos el texto con Barbie, en realidad, eh, Carola y Barbie me invitan a mí a participar de del proyecto, empezamos con ensayos eh, y bueno, y en un momento surgió la posibilidad de de enviar Eh, la, la, la obra para, para poder participar del, del plan federal sí. eh, y en ese momento ya habíamos incorporado a caro como asistente de dirección y bueno nos llegó la maravillosa noticia que habíamos creado preseleccionadas bueno. hay por supuesto mucha emoción y, y ponernos a pensar viste en relación a, a bueno a que queríamos quedar y, y reafirmarnos en ese deseo Eh, así que, bueno, después tuvimos una entrevista donde donde eso terminó de definir un poco la selección y, y acá estamos. ¡Qué maravilla! <risa> acá estamos. ¡Qué lindo y qué, qué, qué importante, digo, este estos proyectos que del Teatro Nacional Cervantes, digo, para poner en... que, que considera y toma en cuenta, digo, las obras eh, locales, federales, ¿no? Federal, digo, de sí, todo total, el país. Sí, total, porque... País. Hay obras, eh, fueron siete de los proyectos seleccionados y hay, y hay obras de distintos puntos del país. Sí. Eh, y bueno, y que además no solamente eh, Cervantes tiene como la misión de montar el espectáculo, digamos, o de producir el espectáculo junto con, con el equipo de la localidad, sino que también lleva adelante eh, todo un proceso de gestión de públicos impresionante para traer nuevos públicos al teatro sí. eh, para hacer formación de espectadores también entonces bueno están invitados eh, colegios están invitados eh, comunidades para, para, para formar parte de, de la obra como espectadores y también hay un material didáctico concreto en relación Mira. a la obra que, que se va a trabajar con con los docentes y las docentes que, que asistan al espectáculo Qué bueno, qué interesante eso, ¿no? Yo justamente sí. eh, tenía tres preguntas para hacerle Dale. a Astrid. Hacelas, Una hacelas. era... Eh, Cómo, eh, digamos, eh, nombraste a muchas personas que en el círculo del Teatro Pampeano ya están teniendo un nombre sí. en su en su labor, ¿no? Y en su, uh -huh. digamos, este sostenimiento. ¿Cómo está impactando, cómo ves vos con este tipo de... Bueno, tuvimos la fiesta provincial del teatro también. Eh, esta cuestión de empezar a, a, a machacar, si se quiere, la palabra... Arte mm. con la palabra trabajo O sea, cómo está impactando Y cómo sentís vos que el teatro Está siendo eh, visto. visto Desde claro. el lugar de ustedes Como trabajadoras Gracias. Si está sintiendo eh, Algún cambio en ese sentido Sí, totalmente Bueno, sobre todo eh, O sea, particularmente con, con todo este proceso que estamos llevando adelante Conservantes eh, Se pone como en relevancia no La, la profesionalización de la cosa Eh, más allá de que, de que, bueno, de que Cervantes es un organismo nacional, digamos, que depende de, del Estado Nacional. Eh, está buenísimo porque nosotras nos pusimos eh, muy estrictas y muy disciplinadas para, para poder llevar adelante lo, lo nuestro, ¿no? Para llevar adelante el espectáculo. Estuvimos ensayando cuatro veces por semana, eh, hacíamos ensayos hasta de cuatro horas cada vez que nos encontrábamos. Como que fue un proceso muy intenso. Eh, y al mismo tiempo esto como un ida y vuelta constante con Cervantes que también reafirma algo de, de la profesión más allá de que nosotras siempre trabajamos así ahora aparece, bueno, por ahí el, el, la retribución económica, ¿no? porque, bueno, durante todos estos meses a nosotras nos están pagando y eso es es como un sueño pero bueno, no debería ser un sueño, claro. ¿no? debería ser así claro. debería ser así eh, y bueno, siempre obviamente somos Somos del teatro independiente y entonces un poco fue llevar la lógica del teatro independiente al teatro oficial, eh, eh, pero bueno, adaptándonos a, a lo necesario, pero sobre todo defendiendo a la, a la profesionalización, ¿no? Y, y nosotras desafiándonos a ser cada día lo más profesional posible. Eh, y, y... y bueno, por suerte un, un equipazo y, y, y todas hacia, hacia ese objetivo, ¿no? Y en este sentido, que eh, digamos, las políticas públicas en La Pampa y a nivel municipal, eh, ¿cómo, ¿cómo sentís esa repercusión? Digamos, tuvimos este antecedente de la fiesta, pero nos gusta también eh, claro. conocer desde desde la voz de ustedes eh, esos sentires, pensamientos. Bueno, eh, vos imaginate que todo esto fue posible también gracias al Teatro Español. O sea, nosotras Dale. estuvimos ensayando durante dos meses en el Teatro Español, eh, cuatro veces por semana, siempre, tanto los trabajadores del teatro como también la gestión estuvo predispuesta a lo, a lo que nosotras necesitáramos, como que hubo hay un convenio conservante eh, mm -hmm. junto con la municipalidad que, que la verdad, que en este caso se, se recontra celebra. Eh, sí. Eso. Sí. Obviamente después siempre... Eh, ...son bienvenidos cualquier tipo de incendio... ...como que estaría bueno que esto no, no muera acá... ¿no? Que, no, que, no, ...que no termine la temporada nuestra... ...y haya algo que se corte en relación a, a la producción... ...o sea, yo sueño con que... ...no sé, en algún momento, no sé si provincia o municipalidad... ...gestione también... ...haya una plata para una producción, por ejemplo... Uh -huh. ...y se hagan convocatorias y varios grupos puedan presentarse... ...algo de lo que hace Cervantes a nivel nacional poder replicarlo a nivel provincial eh, bueno sería sería sería sí. un gol. Y... Más allá de que hay incentivos, ¿no? Hay uh -huh. incentivos a proyectos. Bueno, una producción siempre implica un, un gasto de dinero bastante grande. Uh -huh. eh, sí, bueno, también que... está el sí. Instituto Nacional del Teatro que también Exacto. tiene Exacto, sí. les artistas nos vamos nos vamos rebuscando las maneras y bueno, y vamos accediendo a los distintos organismos que nos ayudan, ¿no? Como el Instituto Nacional, el Fondo Nacional de las Artes también. Uh -huh. Eh Pero bueno, está buenísimo esto de que como hacedores teatrales o hacedores del arte, trabajadores y trabajadoras del arte, eh, estemos en contacto permanente con estas instituciones eh, para para poder pedir los subsidios que, que nos merecemos, ¿no? Sin duda. Sí, y además y este también... poder mantener esto que decías del teatro independiente, claro. eh, digo, uh -huh. desde, desde la mirada de ustedes y que eso no se subsuma a una política pública, digo, es, supongo claro. que debe ser un desafío poder eh, decir lo que quieren decir y a la vez combinar con ciertos acentos que, que ponen eh, a veces las políticas públicas, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, en, en, en este caso tuvimos tuvimos bastante acompañamiento y, y bueno, y libertad, ¿no? Eh, que, que se que se celebra. Y dos preguntitas más tengo, pero más informativas. Una es cómo uh -huh. siguen las presentaciones, eh, que son varias más. Y la otra es este, esto que nos comentabas de la de convocatoria a docentes y dos eh, sí. comunidades. Sí. Para que vos puedas con contarle a la audiencia y las personas que escuchen puedan ir a las funciones y además... Eh, Eh, eh, acceder a esta convocatoria y perdón, yo voy a interrumpir estamos recopados sí, no, le, le quiero pedir a Astrid que haga una breve sinopsis, un resumen de lo que de lo que va a la obra cierto, ¿Sí? bien Porque Eh, nada, eso como para claro. dar un pantalla vos la viste Ana la vi. vos tenés ventaja sobre es, es, es, mí eh, eh, sí, tengo mi opinión pero no quiero opacar a la entrevistada no, no, que lo cuente una, la entrevistada una breve sinopsis, uh -huh. un resumen de, de que va la obra y, y, y sí bueno la, la obra es una versión de la Odisea de Homero en Clave Trans y Pampiana A mí me encanta contarlo así Porque es eso uh -huh. Es eso eh, eh, El personaje de Odisea que en, que, en, que en este caso Es interpretado por Bárbara Maldonado eh, Hace como Un camino, ¿no? Para, para encontrar su identidad Para hallar su identidad Y lo hace a través de distintos personajes De, de, de la Odisea Y diciendo hacia lugares Mitológicos que se mezclan con el paisaje pampeano, entonces es una belleza, a nivel poético es una belleza eh, y bueno, y, y también hay todo un trabajo de, de escenografía y de y de luces y de música, de, de, de diseño sonoro que, que acompañan a, a, al texto que es tan bello, no tan poético. Bien, fantástico. Bueno, no sé, las preguntas que, que quedó dos, ahí... Esas eh, dos, que nos, que nos a, a cuentes Anabella. las próximas funciones sí, las próximas y la convocatoria. Bueno, las funciones son los viernes y los domingos, los viernes a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. En el Teatro Español las entradas son gratuitas, se retiran en la boletería del teatro de lunes a viernes y creo que también los sábados está abierta la boletería. Eh, y después la convocatoria para públicos, para grupos, digamos... Eh, se hace a través de un mail que a través del mail del teatro español a través de también un WhatsApp eh, yo les voy a pasar ahora el instagram de, eh, de de la parte del Cervantes que se encarga de esto arro ah, es, arroba, es arroba comunidades tnc lo ponemos Bien. en la not sí, exacto la ustedes ustedes ingresando a, a, a, al instagram, bueno, acceden a, al mail a los teléfonos de contacto para poder hacer para poder hacer este link de todas formas obviamente Cervantes ya estuvo eh, estuvo trabajando con todo esto y ha llegado eh, en relación a las instituciones por ejemplo a las mm. escuelas que estén atentos porque ya, ya se estuvo mandando por mail mucho de esta, de esta información así que no tengo dudas de que en todos los colegios está, está han recibido eh, la invitación. A, a poder anotarse, ¿no? Eh, ¿Colegios de La Pampa o solo de Santa Rosa? Colegios de La Pampa. Colegios, ah, de, Santa Rosa. colegios claro. de Santa Rosa. Ah, en bien. Bueno. En principio son colegios de Santa Rosa y, y bueno, ya veremos cómo, ¿Cómo sigue. sigue. Sí. Eh, perdón, Astrid, eh, ¿durante cuántos meses va a estar eh, permaneciendo la función? Durante mayo y durante junio. Perfecto y Bien. se van a agregar creo que dos funciones en no sé si en en mismo junio o, o ya en julio que son las dos que nos vamos a hacer este fin de semana por elecciones. Claro. Este fin de, justo no claro. no hay no hay, no hay función por bueno, por la veda, sí. pero sí ya la, la semana siguiente arrancamos con comenzamos de vuelta, reestrenamos <risa> con claro, todo. Claro, con un breve descanso o intervalo y vuelven. ¿Y siguen los ensayos? Oh, y, y vamos vamos a ir ensayando un poco sí para pues, vier, vieron que siempre en funciones aparecen cosas que quizás uh -huh. eh, antes no se veían no entonces vamos a seguir eh, teniendo algunos encuentros más pero es, es de, de, de que nos gusta trabajar y de obsesivas que somos digamos, sí, porque la verdad es que ya ya la hora resta y estamos estamos muy contentas Eh, pero bueno, siempre hay algunas cositas para seguir puliendo Así que nos vamos a juntar a eso, sí Bueno Astrid Muchísimas sido, gracias Sí, ha sido muy lindo conversar con vos Felicitaciones para vos y para todo el equipo De Quién es el mar Y que sigan avanzando Hermoso en título además Sí, también hermoso uh -huh. De quién hermoso? no es una pregunta, es una afirmación Claro, de quién es el mar Bien De quién es el, el mar, mar? Bien. La pampa es bueno, un viejo mar, me acuerdo pampa. de la canción, la pampa es un viejo mar. Mira, tiene que ver también con lo que ustedes, Tiene que ver, claro que ustedes, sí. eh, quieren este mostrar en la obra. Felicitaciones una vez más y nos estaremos comunicando como siempre, hasta Muchas gracias, gracias muchacha. Gracias. Un abrazo, chau. Chau, chau. Tantas veces me mataron, tantes veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitado.